Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, acá trabajando un ratito. Bueno. ¿Cómo es, cómo es guardavida o guardavidas? Guardavidas, con ese. Con ese al final, final. ah, muy ah, bien, claro, perfecto. Bien. Son varias las vidas que y claro, están en guarda. Mirá <risa> si dice, <mirá risa>、si、no, yo estoy apta para salvar una sola vida. Claro,、sí. eh, muy bien. Bueno, Agustina, ¿y esto, cómo se te dio para hacer g u a r d a v i d a Cuando decís que estás trabajando, ¿estás trabajando de g u a r d a v i d a o no? No, no, no,、ah. en este momento no. Ah, bien, bien. ¿Y cómo Trabajo se.? Trabajo de mañana en el hospital, pero bueno,、eh, la idea surgió、eh, porque mi familia está siempre muy ligada al deporte、mm. eh, y mi hermano pues... trabaja en la dirección de deportes. Yo ya sabía desde el primer año que se hizo, que fue en pandemia, el primer año que se largó la escuela de guarda vida.、Mm. Eh, y ese primer año yo, por cuestiones laborales y de pandemia y de estudio, no. Decidí no, y cuando se largó esta segunda escuela, la segunda comisión,、eh, bueno, nada, decidí participar a ver cómo era, de qué se trataba. ¿Y? ¿Te gustó? No, me encantó, me encantó, me encantó.、Mm, sí. Bien.、Eh, Realmente que cuando uno, uno piensa que es una cosa y cuando está haciendo todo el trayecto de la cursada, te das cuenta que es otra cosa totalmente diferente de la que uno tenía más o menos Pensado y nada, sinceramente que disfruté desde principio a fin toda la cursada. Claro. ¿Y qué campo de, de trabajo tienen? ¿Qué posibilidades de trabajo tiene alguien que se recibe de guardavidas en la provincia de La Pampa? Mira,、eh, el término guardavidas es un término muy amplio porque、mm. no solo nos dedicamos a trabajar en piletas o en playas, en aguas abiertas, sino que también podemos trabajar como. En áreas de la salud,、Ajá. somos los primeros respondedores ante cualquier situación donde recibimos a esa persona, donde interceptamos a esa persona en sus minutos más importantes para poder salvarle la vida.、Eh, así que podemos desarrollar、eh, en cualquier ámbito,、eh, ya sea, no sé,、eh, en salud, se puede trabajar con el servicio de emergencias.、Eh, nosotros estuvimos capacitados por el CODES.、Eh, Que son los que nos enseñaron, el,、eh, nos enseñaron RCP,、eh, bueno. que estuvieron con nosotros en, durante nuestras prácticas en la virtualidad y a modo presencial cuando viajamos a Pehuenco.、Eh, así que es muy amplio, no solo se puede trabajar en piletas, puedes, hacer,、eh, puedes trabajar en otros ámbitos también.、Claro. Eh, la ley obliga a que las piletas y las playas, bueno,、eh, estoy pensando en Ojo de Agua y en la Laguna de u t r a c á n obliga a que haya guardavidas. Debe ser una obligación que haya un guardavidas. sí. Mirá. Ah, bien. ¿Y esto se está cumpliendo? ¿Lo ves que se cumple o por ahí no? Mirá, Acá en la provincia de La Pampa, sí. Yo siempre、ah. trabajé en escuelas de verano.、Eh, sí. Siempre me dieron la oportunidad de trabajar en las escuelas de verano y siempre contábamos con、eh, un guardavidas en la pileta. Uno、claro. o dos guardavidas. Claro. Por suerte está empezando a cambiar un poco y ahora los guardavías ya no los tienen que llamar desde otra provincia, no tienen que venir desde otra provincia, sino que acá con esta escuela que se hizo, que la brinda la Dirección de Deportes,、eh, uh -huh. se puede dar、eh, la posibilidad a que los guardavías sean de acá de, de la Pampa, de、claro. diversas localidades.、Uh -huh. Así que eso está genial. ¿El、uh -huh. título o el certificado que les dan es habilitante para trabajar en otras provincias? Sí, también. Bien. Bien, eso es importante porque por ahí、eh, pueden estudiar acá y hacer temporada en otro, en otro lugar también. Bueno,、claro. y eso, eso está buenísimo. Igual siempre es recomendable seguir capacitándose porque siempre van agregando cosas nuevas y siempre está, está bueno estar como en constante conocimiento de todo.、Mm. Agustina, ¿cuánto dura el curso? Tiene una duración de 10 meses.、Mm. Claro, un año. Claro. Y, y, ¿Y cuántos、eh, se recibieron en, en esta promoción tuya? En esta promoción se recibieron 23, los cuales no son todos de acá,、ah. sino que hay de la zona del norte, de la zona del sur. Se trabaja en la zona del sur, del sur en general Campos, que、claro. trabajan varios、eh, pueblos i t de ahí. Lo mismo que en el norte, la sede era、eh, General Pico、Israel、y Realicó, y hay varios, esas eran las dos sedes del norte. Y se reunían de varios pueblitos y viajaban y se encontraban en esas sedes para, para hacer el, la cursada.、Claro, bueno, Igual en Santa Rosa,、sí. que únicamente estábamos los de acá, de Santa Rosa. Claro, te iba a mencionar eso justamente.、Eh, hace algunos años que la localidad de General Campos tiene una pileta grande, una pileta、uh, municipal,、claro. eh, que también hacen natación ahí, lo mismo en, en General San Martín. Y bueno, se supone que. Deben tener personal capacitado para cuidar de todas las personas que van allí.、Eh, supongo que esto debe pasar también en el norte provincial. Sí, sí, más vale.、Eh, Agustina.、Y、ahora、sí. estaba abierto hace poco la pileta de Realicó, la inauguraron、ah. y ahí tuvieron la posibilidad los chicos de hacer las, la capacitación del de, tema de las piletas, con la pileta, para poder cursar ahí. Así que eso estuvo buenísimo también.、Sí. Y, y esto de la salida laboral que hablaba con Lautaro, con la pregunta,、eh, que no solo es、eh, piletas o bueno, playas,、eh, ¿el Ministerio de Salud las podría contratar、eh, para trabajar en el CODES, por ejemplo, por lo que, por lo que mencionabas? Sí,、eh, correcto. Eso es, depende del área del s e m de emergencia,、claro. donde trabaja la ambulancia y todos los médicos correspondientes. Y los que realizan las prácticas de RCP. Claro, claro, por eso t que contabas vos que son este, los primeros que atienden a, a, a, a sí, en, que en los siniestros. A... Sí. sí, correcto. Claro, bien. Bueno, Agustina,、eh, muy bien. ¿Y vos ahí en el hospital qué haces? Adem además、pues、de ser guardavidas.、Eh, estoy trabajando en la dirección de epidemiología. Yo ¿Ah? empecé a trabajar en pandemia.、Eh, mm. Así que nada, le mando unos, a un saludo a m i s compañeros que me deben estar escuchando porque me querían escuchar. Bueno, bueno, muy bien. Así que, bueno, nada, y acá trabajo también, desde el área de salud siempre, bueno, a mí siempre me gustó intervenir, involucrarme con la gente. También creo que fue un poco eso lo que me incentivó a hacer guardavida. s、mm. Creo que ahora lo terminé de definir más. Y cuando ingresé a trabajar en la pandemia, siempre, bueno, todo el personal de salud estuvo muy abocado. A la ayuda、eh, hacia el resto de la comunidad. Así que creo que eso fue también lo más importante que. Por eso decidí ser, porque me gusta ayudar, me gusta colaborar desde lo más mínimo que puedo hacer,、eh, ayudar a las personas. Así que creo que más que nada eso. Bien, Agustina,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos. No, no, no, no, no nadie o n de qué. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Gracias igualmente.